Ahí en cuanto a los dientes, a la boca, a la odontología en general Muchas muchas mentiras que andan dando vueltas Muchas historias que inventa la gente en relación a, a su salud Hoy día venimos a, a desmitificar eso y a, a decir unas cuantas verdades Para que la gente tome carta en el asunto y se empodere de su salud Y ya no le no le eche más culpa a nadie ni se excuse en, en, su, en sus problemas bucales Vamos, adelante, comencemos Uno de los mitos más grandes que existe en la salud bucal Que uno escucha en la consulta Privada y pública Es que la, los pacientes se justifican mucho Señora que no está escuchando en su casa O jóvenes, papás, abuelos Es justificar su, sus enfermedades en los dientes Sus caries, eh, su problema de dentadura Justificarlos a la genética A la genética A la genética Entonces uno escucha mucho decir no, doctor, es que mis papás tenían malos los dientes, mi abuela tenía malos dientes. eso que tiene que ver con la versión? Nada. Exactamente, entonces, hemos hablado muchas veces que la principal causa de enfermedad de los dientes en el mundo, y especialmente en Chile, es la mala alimentación. ¿Te acuerdas que hablábamos de los carbohidratos fermentables? Que son todas estas azúcares que vienen en las tortas, en el pan, en los queques... Claro, es una un, eh, un proceso multifactorial. Uno de ellos es, es la mala alimentación con este tipo de alimentos y la mala higiene. Entonces, gente que tiene caries, lo primero que se me viene a la mente es mala higiene. La, uno le enseña a la gente a, a, a, o, o, le, o le comenta que tiene que mejorar el cepillado y todos se ofenden un poco porque dicen, no, doctor, si yo me lavo los dientes todos los días. Pero ¿cómo se los lava? Eh? Eso es. ...como se están higienizando la boca... cómo se está lavando los dientes... ...en general un cepillado de dientes... ...básico tiene que durar por lo menos 3 minutos... ...por, por lo menos 3 minutos... ...entonces... ...la otra vez estaba leyendo como una, una encuesta... ...que se hizo de, de higiene dental acá en Chile... ...y los chilenos nos estamos demorando 30 segundos... ...en lavarnos los dientes... ...o sea... ...nada... ...entonces con 30 segundos de limpieza dental al día... Eso, suponiendo que lo hacemos cada después de cada comida. Con estos 30 segundos no vamos a llegar a ninguna parte. El Ministerio de Salud tiene como meta para, para los adultos tener un índice de caries por persona o de dientes perdidos por caries por persona de 1,9%. Y la otra vez estaba leyendo un estudio que En los adultos mayores sobre 60 años Este índice es de 19 O sea, han perdido O tienen 19 caries o han perdido 19 dientes a esa edad 19 dientes perdidos Después de los 60 años En promedio acá en Chile Y tenemos 32, y tenemos 32 dientes Entonces, es uno de los mitos Más grandes que hay que desmitificar Señora, señor que nos está escuchando, la caries Se da Principalmente por la mala higiene bucal por una dieta rica en contenidos con carbohidratos fermentables con azúcares, ¿ya? Y principal mes, principalmente eso. Hay otros factores que influyen, pero principalmente eso, la dieta y el factor higiene. ¿Ya? Si yo no me lavo los dientes después de comer una dieta rica en carbohidratos, puede tener caries sí o sí, ¿ya? Entonces, no le tengo mala culpa al, papá, al pobre papá, al pobre a la pobre mamá que Claro, pero a aclarar algo si, eh trabajo desde, desde la ignorancia. O sea, igual una persona que tuvo un papá que tuvo algún problema de carácter frontal y que pueda tener alguna raya genética, puede tener una tendencia, puede tener una, un, un potencial a eso, no significa que sea del 100% sí, ¿no? Exactamente. Hay enfermedades que son muy puntuales que tienen carácter genético, como una enfermedad que se llama amelogénesis imperfecta, ¿ya? Que ataca todos los tejidos duros del cuerpo, incluido los huesos, ¿ya? Entonces, Esas personas genéticamente vienen predispuestas a una mala formación del esmalte dental, de la capa más superficial del, del diente, ¿ya? Pero esos son problemas puntuales que la gente sabe que genéticamente está predispuesta a eso porque tiene antecedentes familiares de que lo... Pero eso, ¿de cuánto estamos hablando un porcentaje ínfimo en relación a, al porcentaje de caries que hay? ya En esas personas sí está justificada la, la, o la excusa de decir tengo una mala dentadura, entre comillas, por culpa de... Mi... De mi familia, ¿cierto? Pero um, el resto de las personas, el 99% no está justificado, ¿ya? ¿Qué Así más que... tenemos en los mitos? Ese es eh, uno de los mitos. El otro mito más eh, grande es decir que las mamás sobre todo se justifican mucho en los niños cuando tienen caries en decir, es que es bueno para comer dulces, ¿ya? ¿Ya? Entonces vemos niños que tienen tremendos eh, tremendas lesiones cariosas en la boca inflamación gingival severa y las madres o los tutores le echan la culpa a que los niños solo comen dulces por eso ya entonces nuevamente bueno hay uno como que reta un poco a los familiares cierto porque los papás siempre dicen el niño eh, come harto super 8 o no sé por tan mal para no nombrar marca ¿Y quién educa al niño? ¿Quién le da la plata al niño? ¿Quién compra? El, el niño fue un bebé, el niño fue un, un, un lactante Exactamente, o sea, todo viene de, decir de los padres ¿Quién es el encargado de lavar los dientes a los niños en la casa? Los padres o los tutores que están ahí legales, la abuela, no sé, con quien, con quien viva el niño Una mamá no puede quedarse tranquila cuando un niño le dice Sí mamá, si sí me lavé los dientes Todos fuimos niños y todos sabemos cómo los niños nos, lava, nos lavábamos los dientes Mal, ¿cierto? Entonces, no excusarnos más y no justificarnos más en decir que nuestros hijos tienen caries por culpa de comer dulces ¿Ya? Hemos hablado de otro mito también importante que las embarazadas dicen Por culpa de este cabro chico me quedé sin dientes Típico, típica excusa y lo asocian al tema del pérdida de calcio, ¿no? Eso, exactamente. Todas dicen, es que cuando tuve este niño, perdí mucho calcio, entonces se me cayeron los dientes, se me fueron picando, entonces tengo la escoba, doctor, en la boca producto de los embarazos. Eso es falso, ¿ya? Pero es verdad que la mujer la cuando te va teniendo hijos, porque después lo afecta a los huesos a una edad determinada. Mira, la mineralización de los huesos y la calcificación de las raíces... Bueno, ahí hay un periodo distinto Pero todo eso se produce en la niñez Y algunos dientes en la vida intrauterina ¿Ya? Ninguna pérdida de calcio post, post Erupción de un diente Permanente o un diente de adulto Eso quiere decir que si me salió Una muela de adulto Y después por ABC motivo Pierdo calcio por alguna Por alguna causa Que no es el embarazo Ese diente no tiene por qué verse afectado, porque la calcificación de los dientes ya se produjo, la mineralización, la maduración del diente ya se produjo, ¿ya? Todos esos procesos podrían verse afectados durante el embarazo y que van a afectar al niño una vez que nazca y que crezca, o durante la niñez, ¿ya? Entonces, desmitificar eso, que la embarazada pierde calcio, se le caen los dientes o se llena de caries, ¿ya? Es correcto, sí, decir que en el embarazo se produce un pic calcio, o un aumento de ciertas hormonas en el cuerpo de la mujer, ya que provocan aumento de la inflamación de los tejidos, en especial de la encía. Entonces, las embarazadas en general van a presentar mayor inflamación gingival y podrían presentar sangrado al cepillado. ¿ya? Eso asociado eh, netamente a un factor hormonal. También se ha descubierto que ciertas bacterias que viven en la boca, Juan Carlos, se alimentan de estas hormonas o de estos sustratos que provocan las hormonas, se alimentan de esto y, y por decirlo así, al alimentarse esto, proliferan en la boca y pueden causar más daño o mayor inflamación fungival. Acá preguntaban algo, ¿ah? ¿eh? No eh, tengo que hacerte esas preguntas. Hoy la conducta sexual de la gente está completamente desencadenada. Yo conversaba con un doctor especialista en, tema, en, en temas de la sexualidad y me comentaba que la aplicación, el uso, el desarrollo del sexo oral también provocaba que eh, en, nuestra, en nuestra boca eh, existieran bacterias que afectaran también la dentadura porque no está preparado el sistema bucal, tanto el hombre como la mujer, para tener sexo oral Mira, se, vos... un... para los jóvenes que no están escuchando, para todas las personas que practican esta esta conducta, ¿cierto? dentro del cuerpo humano existen distintos tipos de tejidos ¿ya? están los genitales Están las cavidades, la cavidad bucal Están... Todo... Cada parte del cuerpo tiene sus organismos O microorganismos o bacterias determinadas Que viven en cierta zona del cuerpo ¿Ya? Los microorganismos que viven en los genitales Son distintos a los microorganismos que viven en la boca ¿Ya? La práctica de sexo oral Está fuertemente asociado a la formación o a la adquisición de una infección provocada por un virus, ¿ya? El virus del papiloma humano, ¿ya? Esto que siempre se escucha de la que las mujeres sufren de cáncer de cuello uterino producto del virus del papiloma humano, ¿ya? Entonces, el hombre es portador del virus del papiloma humano y ciertas cepas del virus son causantes de cáncer, ¿ya? De cáncer de cuello uterino o cáncer bucal. Entonces, si alguien que está que porta el virus del papiloma humano, entra en contacto con una boca, puede o, o está asociado fuertemente a que pueda esa persona adquirir el virus del papiloma humano, crear una lesión que está asociada eh, fuertemente al cáncer oral. ya ¿Cómo me doy cuenta de que en mi boca hay papiloma humano? Es fácil, la lesión del papiloma humano es bien característica dentro de la de la patología oral o de las enfermedades orales. Tienen la forma de una coliflor blanca, ¿ya? Entonces, revisémonos la boca, la lengua, la garganta, eh, las mejillas. Si hay una lesión pequeña en forma de coliflor, ¿ya? Como, como con unos deditos ahí chiquititas, acudir al odontólogo, ¿ya? Porque esa lesión no debería estar ahí. ¿Ya? Entonces, que bueno que hablamos del tema de las lesiones orales también, porque no solo esas lesiones pueden provocar cáncer oral, ¿ya? Hay Varias lesiones o formas de, de lesiones en la boca Que pueden ser eh, predisponentes a cáncer oral ¿ya? Revisarme la boca periódicamente Si tengo manchas rojas ya Que han aparecido ahí de la nada Que no duelen, que no cicatrizan Úlceras que son heridas en la boca que no duelen, que no cicatrizan después de 10 días, manchas blancas o placas blanquecinas en la cara interna de las mejillas, mirarme el, bo el borde de la lengua, debajo de la lengua, la garganta, si hay manchas blancas, rojas, moradas, acudir al odontólogo. ¿ya? Todo eso puede ser seguramente eh, predisponente a, a, a tener una lesión de tipo cancerosa. ¿ya? Y se pueden eliminar y se pueden tratar si están a tiempo, Pero si son malitos para examinar la boca... En general, una persona que tiene buena higiene, Juan Carlos... Se preocupa de su boca, se preocupa de su lengua... Espejarse la lengua, mirarse la garganta... Y la... Exacto, ya... Hay que examinarse todas las partes del cuerpo... Cualquier lesión en cualquier parte del cuerpo... Que no haya aparecido, que esté creciendo... En general que sea indolora... Que sangre con facilidad, que no cicatrice es causal de ir a ver a su odontólogo o a su médico de cabecera. ¿Qué otros mitos más Mito típico decir, "Doctor, se me están enchocando las muelas porque me están saliendo los dientes porque me están saliendo las muelas del juicio." ¿ya? No está comprobado que la erupción o la salida de las muelas del juicio enchoque los dientes, ¿ya? Entonces, si yo siento que se me están enchocando los dientes porque me están saliendo las muelas del juicio, dejar de quejarme e ir al odontólogo para ver qué tratamiento se puede hacer. A mí un odontólogo me explicó que eso ocurre cuando las personas pierden piezas dientales, estos eh, van buscando un nuevo acomodo dentro de la estructura de la boca. Exacto, la, nos vamos siempre adaptando, entonces cada vez que, sobre todo en edades tempranas, si una edad temprana un niño, por ejemplo, de 12 años pierde una muela definitiva, lo más probable es que la muela del juicio que sale a los 18 años, 19, empieza a acomodarse en una posición más anterior y puedan como juntarse más los dientes eh, o las muelas en relación a lo que estaba antes con la pérdida de espacio. Pero pero sí hay cierto acomodo de los dientes producto de la de, de la extracción de dientes. Pero ese acomodamiento es natural que provoca un en general va a provocar un espaciamiento más que un apiñamiento, se llama cuando los dientes están juntos, ¿cierto? Eso, son los mitos eh, que tenemos... ¿no? La manzana es un mito, ¿no? ¿no? No es un mito. Comer una manzana al día te ayuda. ¿no? Lo que pasa es que hay alimentos que son más fibrosos y de consistencia más duras que ayudan a limpiar los dientes, ¿ya? Eh, la manzana, la zanahoria, eh, los mem estos membrillos que notaban en el colegio... Eh, nos ayudan a un proceso que se llama autoclisis, que, que la boca se, entre comillas, se autolimpia, ¿ya? La lengua también nos ayuda en ese proceso, uno inconscientemente que la lengua está limpiando eh, los la, la superficie de los dientes, las mejillas están limpiando la superficie de los dientes, ¿ya? Otra cosa que es buena, que no se enseña en ninguna parte, pero que deberían tenerlo en consideración la gente, que la saliva tiene flúor. La saliva, además de tener flúor, tiene unos componentes que previenen la formación y la aparición de caries, ¿ya? Entonces, ¿cómo estimulamos la formación de más saliva en la boca para estar más protegidos? Comiendo chicles sin azúcar, ¿ya? Chicles sin azúcar. Sin azúcar. Se ha visto que a los 20 minutos después de comer se provoca el mayor pic de acidez en la boca. ¿Te que habíamos hablado de eso también? De la acidez de los alimentos y de la boca, de la descomposición que se provoca. Cuando el pH de la boca, que en general el pH del organismo es 7, porque pH neutro, llega a 5,5 o a 5, ese es el pH crítico para los dientes para que empiece la formación de caries. ya Se provoca en general a los 20 minutos después de comer. Si yo no tengo la posibilidad, porque por ejemplo estoy en un camping, Olvidé el cepillo de dientes. De lavarme los dientes porque no puedo. La última opción que tenemos es masticar un chicle sin azúcar por 20 minutos. El chicle sin azúcar va a estimular la secreción de saliva, rica en estos componentes que previenen las caries. Y, entre comillas, vamos a estar un poco más protegidos de estas lesiones o de esta enfermedad eh, mientras tengamos cepillo mano. Correcto. Oye, doctor, como siempre, un aporte a la comunidad, ¿eh? Alfredo Núñez, su amigo, nuestro odontólogo en Puente Alto. De Puente Alto, acá. ¿Ah? No te vayas de Puente Alto, la gente te quiere. Sí, estamos viendo la, la posibilidad de, de quedarnos acá y hacer más proyectos en la medida que el tiempo no alcance. Pero tenemos hartas ganas y harta disposición de... Por el minuto estamos los sábados trabajando a full acá en Puente Alto. Estamos trabajando a full acá en Puente Alto los sábados. Así que apenas tengamos más tiempo, vamos a dedicarnos más a la comuna con varios proyectos, como te he explicado así que vaya a vernos a la consulta usted Juan Carlos. Yo voy a ir a de este sábado próximo, si eso se lo permite. Va a ser bienvenido. Justo cuando comienza el Mundial, va a estar en modo mundial ahí con el celular viendo y el Vamos a el televisor en LED ahí que tenemos la consulta y con todos los partidos de... No, instalado por un lado, se han instalado Mientras grita de dolor, no, va a gritar gol. Gol, nada más. Gracias, doctor. Ya, pues, hasta luego, saludos a todos también. Solo tú.